Ya estamos en comunicación telefónica con Ana Están. Buenas tardes, Ana. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, Anabela Estanguerini es mi nombre, en realidad. Ese es el, el que vos nombraste, es el de Facebook. Ah, bueno, mira yo tal? tenía... La información estaba como... Es, es como una abreviatura, está bien, sirve para es la una red social. Sí. Bueno, Anabela. Mucho gusto. Eh, Anabela, queríamos hablar con vos porque sabemos que va a haber una jornada de socialización y visibilización de las, de, de las tareas que realizan las y los acompañantes terapéuticos. Y, este, bueno, queríamos saber, interiorizarnos un poco más acerca del, del trabajo que realizan todos los días esta, eh, en, este, en este laburo este, que tiene bastante de, de humanidad. Eh, Anabela, ¿nos podés contar? Sí contar un poco cuál es el laburo que llevan adelante? Mirá, lo que nosotros hacemos fundamentalmente es eh, bueno, acompañar personas con diferentes patologías, con discapacidades, trastornos mentales, eh, adultos mayores, eh, niños en situaciones de riesgo, o sea, es muy variado, trabajo en escuelas, integración. Eh, este evento que, que vos hablabas, que es el sábado 28, es una manera de presentar nuestra Asociación Pampeana de Acompañantes Terapéuticos, que fundamentalmente es esa la idea, presentarnos en sociedad como asociación y a la vez, bueno, que la comunidad vea el trabajo que nosotros realizamos y quiénes somos. Muy bien. Anabela, ¿por qué creen que es necesario visibilizar este, este trabajo que se hace silenciosamente todos los días? Eh, mira, nosotros eh, en, en general, en la provincia y en el resto del país, no sé si estarás informado de, de los proyectos de ley que se están tratando para que la figura del acompañante sea reconocida como un agente de salud. Eh, o sea, es importante que nos vean, nosotros, eh, por ahí la, la gente en general no, no, no sabe cuál es la función que nosotros hacemos. Por ejemplo, eh, un niño que necesita estar eh, en la escuela, un niño con algún tipo de discapacidad, si no tiene a su acompañante, no puede realizar las tareas diarias en el establecimiento. Y por ahí eso, alguna persona que no esté en ese lugar no lo conoce y no lo sabe. Muy bien, muy bien. Así que están trabajando este, todos los días con personas que tienen... Este que tienen distintos tipos de dificultades o alguna situación este, justamente como enfermedad o este, alguna restricción física de movilidad y colaboran para que el día a día de todas esas personas este, sea un poquito más completo, sea más, este, si se quiere... Sea como el de cualquier otra persona. Ahí está. Que ellos puedan eh, trabajar o puedan ir a la escuela o puedan ir a sus terapias. Eh, va a realizar cualquier actividad como, no sé, ir a pagar una boleta de luz. Algo tan simple como eso. Tal cual, tal es, cual. Es nuestra An función. Anabela ¿se podría decir que son, en, en muchos casos, un soporte, un, este, una muleta? ¿Habría un montón de figuras? Este, que no necesariamente una muleta. Lo <risas> que nosotros eh, tratamos es de darles herramientas a nuestros pacientes o acompañados eh, no somos el apoyo, somos los que los reinsertamos, los que le damos las herramientas. Es... A ver, nosotros trabajamos con equipos interdisciplinarios, ya sean kinesiólogos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, o sea, somos parte de ese equipo y así como un psicólogo da herramientas para, para la persona a la que está atendiendo, nosotros hacemos lo mismo. A veces en mayor medida, a veces en menor medida, de acuerdo al paciente. De acuerdo al tipo de problemas y al paciente, también están metiendo este, un poquito de, de calor a esos corazones que por ahí están desalentados en un determinado momento. Sí, sí, por, por supuesto. Por esta sí. situación que atraviesan, ¿es cierto? Entonces que este, nos imaginamos que todas y todos los acompañantes están de alguna manera, eh, han recibido alguna formación, este, están preparadas y preparados, Anabela. Eh, sí, nosotros nos preparamos, eh, tenemos, bueno, acá en La Pampa todavía no, es lo que estamos tratando de lograr con la asociación también, eh, hay algunos que hacen la tecnicatura de acompañamiento terapéutico, este, tenemos eh, los que estamos trabajando acá certificados, algún, algo que nos avale como acompañantes, eh, porque, es, a ver, necesitamos cierta calificación para poder trabajar en estos casos. No, no, no somos cualquier persona que apareció de la nada y acompaña a una persona. Nos preparamos, nos pagamos nuestros cursos, nuestras carreras, o sea, hay seminarios. Todo el tiempo estamos perfeccionándonos, porque si no estas tareas es imposible. Muy bien, muy bien. Imaginamos entonces que la búsqueda de esta visibilización, Anabela, tiene que ver también con lograr un marco regulatorio. Vos estás hablando de la presentación de la, de la Asociación Pampeana de Acompañantes Terapéuticos, sí. este, que tiene una referencia a nivel argentino, que es este, la Asociación de Acompañantes Terapéuticos, es la ATAPRA. Atra. APATRA, Asociación Pampeana de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, APATRA. Muy bien. Eh, y sí, lo que estamos eh, tratando de lograr es esto, un marco regulatorio, la ley de acompañantes terapéuticos, que hay varias provincias que la tienen, en otras se está trabajando para alcanzarla, en donde, bueno, tengamos, eh, realmente seamos reconocidos como esto que yo te decía, agentes de salud, no auxiliares, no acompañantes nada más, somos agentes de salud, y eso es lo que queremos lograr. Muy bien, muy bien. ¿Están también, sí. este, pensás, Anabela, capacitados en el, para que en el día de mañana desde la misma asociación se pueda este, brindar algún asesoramiento o alguna capacitación? Por supuesto, sí, ese es uno de los objetivos, o sea es nuclear a todos esta, estos acompañantes que están eh, en la provincia, que estamos por ahí dispersos, no nos conocemos entre todos, bueno, la idea es agrupar a todos estos acompañantes y brindarles, qué sé yo, este, asesoramiento legal, cursos, tratar de traer en algún momento la tecnicatura acá a la provincia, porque si no es muy costosa, es privada, ponerle ese en Bahía Blanca, eh, en Córdoba y en Rosario, pero hay que pagarla. Eh, queremos traer algunos, eh, que por ahí provincias se a cargo de, algunos, de dictar algunos cursos, de que nos den la posibilidad de seguir formándonos en la provincia y no teniendo que sacar siempre dinero de nuestro bolsillo. Ese es otro de los objetivos de la asociación. Muy bien, muy bien. Habías hablado recién, o lo mencionaste porque yo lo, lo, te lo pregunté también, de la posibilidad sí. de conseguir un marco regulatorio que sería una, una ley este, de salud también o algo complementario a las leyes que hay de salud en la provincia. Hay, no, hay una ley de salud, hay una ley de discapacidad, eh, y nosotros lo que hacemos es que este proyecto, que queremos que sea nuestro, está basado en estas leyes de discapacidad y, y la ley de salud mental, eh, que son a nivel nacional y provincial. O sea, no es que queremos crear una ley nueva, sino basándonos en esas leyes que ya están hechas, eh, lograr nuestra ley también. Muy bien, muy bien. ¿Y, y cuentan con el, con el proyecto, con el anteproyecto, con un borrador? ¿Ya, ya lo tienen, Anabela? Sí, ya estamos, tenemos un borrador. Bueno, estamos eh, nuestros papeles ya están por salir de personería jurídica como para acreditar la asociación. Y a partir de ahí, bueno, eh, veremos eh, cómo hacemos para presentar este borrador. Eh, ya en, Bueno, ahora nos agarra la feria judicial, Senado esto, pero con, en febrero ponerle a empezar a impulsarlo. Muy bien, muy bien, ahora viene un impas. Pero, y antes sí. de esto, Anabela, ¿qué pasaba? Antes de que se formara la, eh, formalizara la pretensión de tener la asociación La Patra, este, ¿qué había? Había un grupo de, de agentes de salud, había un grupo de acompañantes terapéuticas y de acompañantes terapéuticos que se reunían, que era una asociación, así digamos, este, entre comillas, había cooperativas, ¿cómo, cómo surgen los? Ay, se, se interrumpió la comunicación con Anabel Astán, pero este, bueno, ay, esperamos que se pueda restituir prontamente, porque la verdad es que está muy interesante, está muy interesante esto. Esto de, los, de las y los acompañantes terapéuticos, que son personas que trabajan, claro, van y vienen, uno por ahí este, ve a una persona que va a trabajar, que viene, que entra en la casa de un vecino, de una vecina, o este, se los cruza en la casa de algún familiar. Lo cierto es que es una tarea este, en donde hace falta bueno, una predisposición Sumamente particular y también, como decía recién Anabela, formación, formación que salen a buscar las y los trabajadores a otras provincias. Anabela, ¿estás ahí de nuevo? Sí. Sí, sí, se cortó. Se cortó momentáneamente. Sí. Te preguntaba si en, en, antes de llegar a la, a la, al proyecto de la Asociación Pampeana, este, estaban en algún grupo, habían conformado algún grupo, alguna asociación este, informal, digamos. ¿Cómo, cómo no, es que se fueron no, juntando? Nos manejábamos por grupos de WhatsApp, más que nada. Eh, o sea, manejábamos estos grupos como bolsas de trabajo, como para pasarnos información. Este, asesorarnos por ahí si alguien tenía que hacer un presupuesto bueno cómo lo hacía cómo facturaba ese tipo de cosas pero en un principio fue un grupo de WhatsApp muy bien, eh, muy bien. después empezamos a tener reuniones nosotros somos 13 miembros los que formamos eh, fundamos esta asociación y empezamos a tener reuniones y bueno eh, decidimos hacerlo Muy bien, muy bien. Por supuesto que esto de la bolsa de trabajo, la regulación eh, de lo que ustedes perciben como salario y también la estabilidad laboral tienen que ver con la, con la pretensión de tener esta asociación que ya se está concretando, ¿no, Anabela? Sí, sí. Una de nuestras ideas, bueno, es tener... Fundamentalmente también es que nuestros asociados, aparte de tener todos estos beneficios, de la bolsa de trabajo, asesoramiento legal... Eh, también nosotros vamos a pedir que, eh, como para que los pacientes que recurran a la asociación buscando, buscando profesionales, vamos a pedir eh, un currículum, antecedentes, como para que sea bien seguro de las dos partes. Que los profesionales realmente estén capacitados y puedan realizar sus tareas y que el paciente al momento de recurrir a nosotros esté seguro de que a quien contrata es alguien confiable. Eh, no sé si me entiendes Sí, sí, sí, garantizando la formación Y la pertenencia a esta asociación Exacto. Que, que va a estar abierta eh, también a, a que ingresen otras, otros agentes de, de acompañantes terapéuticos Digo, y otros Sí, nosotros nos vamos eh, Por ahí la diferencia que uno ha escuchado Es acompañantes terapéuticos Acompañantes idóneos Cuidadores domiciliarios eh, Básicamente Nuestras funciones son iguales La diferencia es que las hacemos en diferentes ámbitos, o sea, los idóneos trabajan en escuelas, los domiciliarios, como dice la palabra, en el domicilio de la, del paciente, pero básicamente somos, las funciones son las mismas, o sea, la idea de la asociación es nuclear a todos estos acompañantes. Muy bien, sin muy diferencia, bien. ¿verdad? Muy bien. Y lograr también una, una protección, digamos, entre comillas gremial, si se quiere, dando, dando lugar también a que a que la sociedad o las personas que necesitan. Eh, de las y los trabajadores, eh, acompañantes terapéuticos, tengan con quién articular esas relaciones, dónde buscar. Exacto. Así que la presentación Exacto. va a estar haciéndose este sábado 28. Anabela, ¿nos podés contar un poco más cómo es la, la jugada, la movida que tienen pensada? Porque estamos viendo sí. que hay muchas actividades preparadas. Este, Tenemos inter... muchas ideas, sí. <ríe> eh, va a ser el 28, ¿sabes? como dijiste, arrancamos a las 10 de la mañana Este, en las vías del ferrocarril, cerca de la estación, eh, que es Socaquina. Eh, bueno, actividades son eh, actividades de trabajo Ahí se entrecorta un poco, cuando... Anabela, el teléfono, no sabemos si estás en movimiento. No, estoy quieta, quieta, ahí me escuchan No, se entrecorta un poquito, pero bueno, vamos a tratar de, ser, de salir ad, adelante de todas maneras. Estás hablando de algunas actividades recreativas que tienen pensados y este, eh, en qué consisten algunas de esas actividades, porque ya sabemos también que va a haber charlas informativas. Ahí se nos un... bueno Las actividades son, eh, te escucho bien. Sí, sí, sí, ahora te escuchamos de sí, nuevo. Sí. Eh. Yo te escucho bien. Bueno, este, bueno. Seres cognitivos, desde la recreación, eh, no sé si me seguís escuchando. Sí, sí, cómo no. Eh, ese tipo de cosas, va a haber un grupo de dos mayores para mostrar qué es lo que se hace con ellos. Eh, va a haber música, varias cosas como para ir mostrando muy bien y están invitadas todas las personas de nuestra de todas las personas en general digamos de nuestra sociedad hay muchas dificultades con, con... está abierto a toda la comunidad para a toda la comunidad exactamente y bueno yo sí, estoy ser quieta. <ríe> sí, fallan Estoy, muchas, no me muevo, pero... muchas veces, sobre todo en esta época se pone complicado, Anabela lo sabemos porque hay este, muchas personas comunicándose sobre todo con el tema claro. de, las, de las fiestas que tenemos encima, pero bueno, imaginamos que va a ser una buena oportunidad para que todas las personas que se interesan eh, y que necesitan saber este, acerca de los acompañantes y las acompañantes sí, terapéuticas. perdón, sí. antes que me olvide que Siempre me olvido, eh, vamos a hacer campaña de socios en, ese, en el evento, el día 28 a las 10 de la mañana. Vamos a estar con nuestro cuadramito, anotando a todos los que quieran participar de la asociación, tomando sus datos, teléfonos, para ir eh, creciendo. Muy Más bien, muy bien. Ahí está. Eh, una... Eso siempre... Una parte muy importante es lo que estás recordando sí. ahora, Nabela. ¿eh? Así que sí. es como una inscripción abierta que va a haber a partir de esas 10 de la mañana del sábado. Exacto. Imaginamos y ahí les vamos que... a brindar toda la información que necesitan. Muy bien. En los predios del ferrocarril, ahí enfrente a la calle Alcina Este, va a estar haciéndose esta jornada de socialización y visibilización. Anabella... Nos van a ver porque va a haber muchos colores, mucha música linda, o sea, nos van a ver, y vamos a hacer un montón seguramente. Muy bien, muy bien, ojalá así sea, y está la invitación abierta entonces para que se lleven el termo, el mate, y ganas por de disfrutar. Por supuesto, por supuesto. Anabela, muchísimas gracias por este contacto, no. ¿eh? a pesar de las dificultades lo sacamos adelante. Sí, bueno, sí. Gracias a vos. Éxitos para el sábado. Ahí estaba Anabela que nos cuenta de la, la naciente Asociación Pampeana de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina que va a tener su jornada de socialización y visibilización de sus trabajos, de sus tareas, de todos los días, este sábado 28, desde las 10 de la mañana, ahí en los predios del ferrocarril, en la calle Alsina.